El puente Entre ahora y ahora Entre yo soy y tú eres La palabra puente Entras en ti misma al entrar en ella Como un anillo el mundo se cierra De una orilla a la otra Siempre se tiende un cuerpo Un arco iris Yo cantaré por sus repechos Yo dormiré bajo sus arbos Deseo ser el puente a en los ojos la estrella del sur cayeron las palabras como gota en los ojos. son los deseos en el puente azul buscándose en los ojos la estrella del sur cayeron las palabras como Callejón del hambre El programa comestible de la radio No, el programa más comestible de la radio Ah, pues vale En el callejón del hambre comemos de todo eh. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza La cervecería con B de burro. Concepto de cerveza. Un concepto de cerveza, pero qué está diciendo? Anda pececillo. Ay, música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B <risa> pero con Z ¿Pero qué dice este nutrio? No como quiera, hombre Mi burro la cara Bueno y buenas noches de nuevo Ya hemos entrado en la segunda hora del programa Del Callejón del Hambre Y bueno, llevamos toda la noche hablando de la noche negra Sí, sí, de esa noche que pasamos el año pasado Cuando quedamos encerrados en el centro de Madrid Y del cual no podíamos salir Pero esta vez, esta noche Esta noche espero que no sea negra Eh, pero este fin de semana hay algo que sí que merece la pena ir a ver al centro de Madrid. Es un festival que lo tiene muy claro y que se dice a sí mismo un festival de swing, jazz y soul. Y que se va a celebrar en el barrio de Lavapiés. Y que sí, que sí, que uno de los días coincide con la noche en blanco, oh, o la noche marrón, o como sea esta vez. Y para hablar de ella, esta noche tenemos a José Manuel, uno de sus organizadores Buenas noches Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, mmm, Yo comentaba con los hambrientos, con los escucha escuchantes de este programa que bueno Que el año pasado lo de la noche en blanco fue una noche negra Más, bueno, que, más que otra cosa eh, bueno primero quiero decir a todos vuestros oyentes y escuchantes que nosotros no tenemos nada que ver con la noche en blanco La actividad es eh, absolutamente ajena a la organización de la noche en blanco de hecho en estos preciso momentos no estamos en muy buena sintonía con la noche en blanco porque hemos tenido que por ellos cambiar la ubicación del festival que se iba a celebrar en la plaza de las escuelas pías Y Ajá. ahora es en la Plaza de Cabestreros, son 50 metros más arriba nada más, o sea, bueno, nadie se va Bueno, menos mal, menos sí, mal, sí, sí. menos mal. Pero bueno, digamos que ese llamamiento que se hace a las masas también en esta ocasión para que salgan en Sánchez a divertirse y, ¿Sí? las, y estar y estabilizarlas y, y pasearlas como si fueran corderitos por, por los diferentes eh, actividades culturales que montan no sé quién pues nosotros no tenemos nada que ver con ellos me alegro muchísimo el primero de que no tengas nada que ver con ellos y luego de que hayas definido también lo que yo vi aquella vez el año pasado cuando ya te digo quedamos ahí abandonados en el centro de, de madrid eh, perdidos de todo y hartos de hacer colas y de no ver nada interesante claro verdad, o sea para mí bueno. el resumen el resumen fue eh, nos han soltado aquí nos han dado claro. una serie de premisas que no existen claro, ¿no? efectivamente o sea... bueno, la ciudad se llena de, de gente eh, ...haciendo piruetas de, de pretendidos espectáculos... ...más o menos culturales, eh, de los cuales habría que... Bueno, pues mucho que discutir si, si realmente son artísticos o no, ¿sabes? Y quién es el criterio, el que, cómo es el criterio con el que se eligen esos espectáculos, ¿sabes? Y bueno, y parece que no solamente nos dicen que tenemos que comer, que tenemos que ver, que tenemos que comprar... Sino ¿Y cuándo dicen, tenemos que salir de efectivamente, noche? Efectivamente, cuándo tenemos que salir de ¿Ah? noche. Bueno, el pues... El problema es que si es cierto que tiene una repercusión, bueno, pues supongo que es eh, que la persona que no sale nunca, pues noche sale, ¿no? A ver qué es lo que se encuentra. Bueno... Pues eh, yo lo siento por ellos. Yo yo, yo lo siento mucho por ellos, pero a partir de ese momento que son las 23:05, las, las 23 horas y 5 minutos de la noche, no voy a hablar más de esto. Ya hemos dicho lo que queríamos decir. Estupendo. Y ya está. Vamos a hablar de lo que, de lo que nos interesa, que es un festival chiquitito, interesante y lo de chiquitito no sé por qué, porque porque empieza, ¿no? bueno, porque es la primera edición, porque es una apuesta que de decir que ha hecho la concejalía de, de centro de, del Ayuntamiento de, de Madrid A eh, una proposición nuestra de postproducciones que estamos también en Cultura Pop y han querido probar a ver qué ¿Qué tal, qué tal va entonces bueno vamos, eh, hemos empezado con poquito presupuesto intentando cuidar bien eh, lo que es el festival como bueno como siempre intentamos hacer contra las producciones que hacemos uh -huh. y tiene intención o por lo menos parece que tenemos una promesa del de, año que viene aumentar presupuesto y, y crecer un poquito más bien bueno en principio son tres días eh, uh -huh. que, que están eh, a mí me da la sensación de que están tan cuidados como ese festival que organizáis ya desde hace unos cuantos años que es el Cultura Pop Eso, sí. eh, que están es, es un festival pequeño pero muy bien cuidado en el cual hay muchas cosas hay tres días tres noches de conciertos uh -huh. ¿eh? a partir de las 9 de la noche uh -huh. ¿no? o sea que son a unas horas sí. digamos bueno ¿no? eh, te refieres al cultura poco no este? no no este este, este. Ah, esto no no no son tres días de conciertos son, ah, no eh, mañana empieza y mañana lo que tenemos es una proyección cinematográfica un pequeño miniciclo cicloclo de, de cine con dos películas que ilustran un poco lo que es eh, eh, bueno el swing y el sol en el ah, mundo sí. del cine Sí, ¿Vale? sí, sí, estaba yo equivocado, tienes razón. Eso es, el sábado son los conciertos y el domingo por la mañana, como siempre intentamos, pues eh, organizar un concierto, pues como decimos, para toda la familia, ¿no? Uh -huh. Para que los niños y los padres de los niños pues, puedan disfrutar juntos de, de la experiencia de ver música en directo. Ajá. Bueno, pues eh, sí, tiene razón eh, Tres cosas que que conforman Este festival, que son muy interesantes Que son dos películas, de eh, además de, de los años 60 y 50 Finales casi de los 60 Sí, ¿eh? con una magnífica banda sonora Pal Joy, es una película protagonizada por Frank Sinatra, pero que el swing está presente En toda su banda sonora, con temazos de música negra Impresionante, a pesar de que Frank Sinatra es un tipo blanco Realmente, él viene de, de Sus orígenes están en la música negra En el swing y en el jazz De las grandes orquetas de Team 2, de tintor se y esta gente que sí, sí, sí, aparece en los años 40. Tiene el corazón negro, efectivamente, evidente. y después un clasicazo eh, con la banda sonora de La Lucifer, uno de los mejores compositores de, de música para películas y de música funky y de música soul eh que bueno supongo caras delicias de los de los cinéfilos porque Bullet es eso es, es todo un icono y sobre todo Tim McQueen que yo creo que sería el único hombre por el cual me replantearía mi heterosexualidad. Realmente. Dios mío, Dios mío lo que estás ahora mismo <risa> diciendo aquí en la radio, ¿eh? que te está escuchando todo el mundo. Sí, sí, sí, pero es que Tim McQueen <risa> ese Tim McQueen, amigo. Dios mío. <risa> Solo por Tim McQueen lo haría. Todos no, los hombres, por supuesto, por Oye, supuesto. Oye, eso es para el, eso vale para título de una canción, eh. Bueno, bueno, me alegro, me alegro Yo creo que deberías proponérselo a alguien Que haga canciones así muy pop ¿eh? Solo solo lo haría por Steve pues Mejor, solo lo haría por Steve Intentaría, Intentaremos pasarle esto este título A nuestros amigos los autorautas a a es, es, es, En eso os estaba pensando yo, fíjate Que estuvieron aquí en el programa además Y es una buena idea Bueno, vamos a empezar escuchando un poquito de música De esos grupos que van a, a ir al, al festival Por ejemplo, de Refundations Ajá. Que es un grupo de Soul sí, eh, que Es un grupo madrileño Eh, no, no, son de Málaga Son de Málaga Sí, sí, tienen algún componente que de aquí de Madrid Pero oh. viene, la mayoría de sus miembros vienen de, de Málaga Y bueno, pues digamos que son un grupo de soul Que sí que profundiza bastante en las, las raíces de, de la música soul Tipo no another soul Y uh -huh. que, que ellos reivindican y que les gusta un montón Bueno, pues vamos allá Vamos a poner Blowing Up in My Mind eh, Blowing Up My Mind Que nos lo, han, nos lo han enviado ellos Y creo que es algo así como una especie de maqueta Más o menos Bueno, ahí sale Bye. Bye. La noche del día 13 estáis un poquito hartos de dar vueltas por el centro haciendo cola <ríe> haciendo colas Eh, en, para entrar en un sitio en el que Podéis ver lo que ya se ve eh, Cuando no hay que hacer cola y se entra una hora normal del día Si queréis eh, hacer Otras cosas más interesantes Podéis pasaros por el festival Swing, Soul and Jazz Que además es un nombre pues eh, clarísimo vamos. Sí, eh, claro, o sea, no hay lugar a dudas Es no, no. lo que vais a encontrar allí no, no se llama la flor de no sé qué no, Ni el no. ni la calle de no. no Swing, Soul and Jazz Más claro imposible en Lo que... Lo queremos es que quede bien claro que nosotros vamos a intentar, igual que hacemos con Cultura Pop, pues reivindicar también los venidos negros, ¿no? Y, y la música, de bueno, pues particularmente a mí la que más me gusta, que es la música que viene, pues pues eso, de, de, del fondo del corazón, vaya, que es el soul y, y el swing y sus derivados. Ajá, y para eso habéis elegido, pues, eh, tres grupos, eh, uno como No Reply... ¿Eh? No es? Replay, que yo creo que va a ser una bomba... la bomba, es, eh, es una bomba en directo. Vamos, es impresionante, tiene un espectáculo... Como hacía mucho tiempo que no veía en, en Madrid, yo le fui a ver a su presentación de la presentación del disco en la sala Caracol con más uh -huh. de 200 personas que se quedaron en la calle, fue una cosa acojonante, eh, una puesta en escena, vamos, que, que para sí quisieran algunos grupos internacionales que he visto que, que han venido aquí. Yo creo que a todos los que me estáis escuchando seguid muy de cerca este grupo porque de verdad que, que merece la pena. Sí, sí, no, yo, yo les conozco y son son impresionantes, en directo son tienen una fuerza y una vida y, Además, y una presencia, espectáculo un espectáculo, bueno, bueno, bueno, fantástico Y bueno, pues y Pia Norton Group, que eso sí que no los conozco Pues Pia Norton es una cantante de aquí en Madrid y hacen estándares de jazz muy, muy, muy bonitos, es un, una gran voz, eh, claro, jazz la palabra jazz pues pues engloba tantas cosas que, que es muy difícil definirlo, ¿no? Pero quizá esta vocalista y su grupo pues eh, encarnen lo que yo yo entiendo por jazz, ¿no? Los clásicos de todos los tiempos y, y bueno, pues pues canciones que son fácilmente reconocidas por, por el por el público, no solo de trompeta de 25 minutos y tal, que bueno, sí. también está bien para la gente que le guste, no no uh -huh. es mi caso. A mí me gusta el más el jazz más tradicional y Pia Norton, yo creo que encarna un poco esta, esta esencia. Es un, va a ser una agradable sorpresa para la gente que no la conozca. Sí, yo tenía un amigo que decía que hay dos tipos de jazz. Uno, el que te mueve las piernas y las caderas y otro, el que te hace pensar. Eso es. Pues, ¿vale? sí, pues efectivamente. Entonces te puedes quedar se, con el se que se quieras. Se pueden definir, efectivamente, ¿vale? tan respetables uno como otro. Vale, pues a mí me gusta mover mucho las caderas y sobre todo de noche. Ajá. Lo tengo clarísimo Así que, bueno, pues eh, para que la gente No se crea, o se crea un poco De que va esto de No Reply Vamos a poner una canción de No Reply que Son muy buenos y a mí me gustan muchísimo Vamos a poner este tema que me hace mucha gracia Que se llama Canción para Groucho Freaks, fools and danruff just come in here feel so sick I'd rather be outside of all those things Good for you I think you live just yes, all the time you should I'm fooled. Because I'm not so subtle in truth, rock and roots I won't feel anywhere as my own place They never realize we don't need all this Empty pack full of poor freaks, no Nobody ever asks if you wanna be inside A bullseye fake tears are coming tonight he's gonna feel like that we're gonna feel like drop but he would have something y'all cried to do Brands and nothing I just sense Bradley played You see just my own face Nobody knows about a thing But they love the credit cards Broken hearts Will never be so lost They never realize we don't need all this empty back ...todos estos cambios de ritmo, toda esta fuerza en directo... ...en la cual puede pasar de un tema que suena como a New Orleans... ...y de repente se convierte en un swing acelerado... ...y de ahí puede cambiar hacia cualquier otro sitio... ...podéis esperarlos de cualquier cosa de los No Replay... ...la noche del 13 en Madrid... Exactamente, en ¿dónde hemos dicho que era, que eso habéis cambiado pues la situación? Pues es en la plaza de Cabestreros, que está, bueno, por pues 50 metros más arriba de la antigua ubicación que era la plaza de las escuelas Pía, uh -huh. a, subiendo por un mesón de paredes 50 metros más para arriba. Vale. No, no hay mucho, mucha distancia. Fantástico, y por supuesto, como siempre, en todo lo que organizáis hay un mercadillo de discos, de ropa, de complementos... Sí, habrá algunos amigos que se van a poner... Eh, ya los llamo amigos porque son gente que habitualmente colabora con nosotros, pues, o sea, se van a poner a vender discos, chapas, camisetas, en fin algo de merchandising, uh -huh. pues para aliviar nuestras tendencias consumistas de, de fetiches musicales. Una cosa que nos hemos dicho y que es muy importante, es que la entrada es gratuita sí, sí, claro, es que todo esto es gratis Sí, sí, por supuesto, ¿Vale? uh -huh. siempre es gratuito siempre intentaremos en la medida de lo posible que las cosas que hacemos en Madrid hasta ahora o hasta que nos dejen sigan siendo gratis Ajá. Esa es la idea, ya sabéis, en Lavapiés eh, tenéis todo esto los días 12, 13 y 14 uh -huh. eh, El día 14 por la mañana es eh, la historia del swing, que es un concierto para niños uh -huh. Yo asistí a la historia del rock, uh -huh. eh, que fue en Cultura Pop Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, Estuve allí con mis hijos y la verdad es que estuvo genial Pues esto va a ser una cosa parecida con, con un gran amigo mío que es Nacho Solinís un, un showman uh -huh. que, eh, bueno, él, eh, hace esto... Eh, bueno pues desde hace se hace poco porque realmente se lo he encargado yo especial para esta ocasión, yo creo es la primera vez que lo hace pero nachos Slim es una figura de, del mundo del rock and roll y del mundo del swing de esta ciudad, lleva muchísimos años eh, pues eso, trabajándose los, los bares y las y los, los gallitos de conciertos uh -huh. con, bueno, sabiendo claramente que, que bueno esto no se puede vivir, pero con la misma ilusión y las mismas ganas que, que cualquier profesional y con una banda de swing que se llaman los Jigolos y que de uh -huh. verdad que son impresionantes porque son muy divertidos y, y yo no sé lo que nos tienen preparado pero seguro que nos vamos a reír porque ya os digo que si hay si hay un showman en esta ciudad que os vais a dar una sorpresa vais a dar una sorpresa cuando vayáis a verle es mi amigo Nacho Solini Bueno, pues ya sabéis esto es el día 14 a las 12 de la mañana que digamos es el final del festival Efectivamente ...después ahí a tomar el aperitivo... El ...es vermú el momento justo, el momento del vermouth... ...a tomar unas tapitas y a comer por ahí... Y comer ...y a descansar, ya después Pero, los organizadores... ...perfecto... ...bueno, eh, esto es agotador, ¿no?... ...esto es agotador... ...es agotador... ...esto es agotador... ...sí, ¿no?... ...esto esto, es agotador, ...esto de meterse en un lío de estos... Pues sí, hombre, la verdad es que pues, yo siempre digo tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, ¿no? Que es algo que, pues pues, pues desgraciadamente, no, no todo el mundo puede decir. Lo haces con gusto y, y es algo que te reconforta y te... Y, y lo hacer con ilusión, pero eso no te quita el cansancio y, y las llamadas de cientos de personas diariamente, que si ha ahora lo, como paso el generador, que si no sé qué, porque al final todo se complica. Cuando más fácil lo tratas de hacer, resulta que surgen... O sea, Murphy siempre está ahí atacando, Exacto. ¿sabes? Cuando crees que Exacto. todo va bien, pues no, siempre hay algo que, que se cae o que hay que cambiar. Sí, a última, sí, sí, hora, sí, que sí, sí. Pero sí, bueno, sí. es parte del business. Es, no es así, es así. Además, si, si todo está bien, malo. Claro, efectivamente, si todo está bien, malo malo. Claro, eso, o sea, malo, porque lo que va a fallar va a ser gordo Efectivamente, eso es que es, es, así. es una axioma que, que es una realidad siempre, siempre pasa eso, si todo va bien Malo, malo, revínalo porque hay algo que va a fallar Exacto, ¿vale? exacto, si hay problemitas Tal, no sé qué, la cosa va en su en Claro, su, claro, ¿eh? efectivamente es decir, que eso, eso siempre es así, pero bueno, también En la salsa de este de este negocio Pues los que nos dedicamos a montar cositas De estas, pues ya sabemos que Siempre al final, claro, esto lo dice a un alemán Y se le ponen los pelos de punta y dice, ah, madre sí, mía sí, Bueno, no de bueno. dejar las cosas la improvisación Pero bueno, bueno, bueno estamos bueno. en España Mira, que hace, ahora mismo hace pues, como una hora He hablado con, con Múnich, con un uh -huh. colaborador nuestro Que tenemos allí, sí. que nos hace las crónicas de Múnich Y claro, una de las cosas que dices es esa no Que, que los conciertos se organizan De una forma que aquí no podríamos Ni pensar Claro, claro no. o sea, no porque no seamos tan profesionales como ellos, sino porque realmente hay cierto, o sea, nosotros tenemos una capacidad de improvisación para solucionar ciertos problemas o ciertas cosas que ellos pues pues pues no tienen, ¿no? No, no, y, entonces, y, no y que no la tendrían de ninguna forma. Claro, claro. O si sea, ellos les falla algo, se se anula y se acabó. Efectivamente. Entonces, bueno, pues gracias, yo creo que esto es una virtud, ¿no? Porque que o sea, somos capaces de, de bueno, en un momento dado pues siempre aparece alguien que dice, "No te preocupes, que yo te pelo el cable, lo pongo eh, por aquí y ya está solucionado", <risa> ¿no? Y y, y no, funciona vamos. No. O sea, que no eh, tú imagínate eso en zona alemana y dices, ah, "¿Cómo que vas a pelar el si no, necesitas no, no. un permiso de bombero Efectivamente, efectivamente ¿Dónde sacas un si permiso de dos bomberos? Y, y, vamos, hombre Y un señor que homologue la conexión que Ahí pensar, está, ahí está Aquí viene el propio con un detonador en la, en la oreja ya hace así, tacatacatacata Y te da luz a diez manzanas ¿sabes? Y funciona, <risa> y sí, funciona Bueno, pues no hay que perder nunca ese espíritu mediterráneo Hombre, supuesto, ¿eh? claro. Ese espíritu latino y de aquí claro, claro Hay que ser supuesto. europeo lo justo, que es lo que ahí yo está. pienso Pues sí Y hay que disfrutar de este festival de Swing and Soul Que lo del jazz me lo he inventado yo Porque pone solamente Swing and Soul lo que claro, que yo, Pero el jazz está ahí en espíritu, como englobándolo despistado. todo ¿no? Claro, en englobándolo todo Bueno, pues eh, un gustazo hablar contigo ah, y Igualmente, y como allí... siempre Muchas gracias por vuestro apoyo Y, por, y por, bueno, por interesado por las cosas que hacemos No, no, no, es que me parece muy interesante Es así, lo hacemos por eso muchas Y gracias. nos vamos con una canción que nos va al pelo Con lo que estábamos hablando es una canción de No Reply que se llama Todo me pasa a mí, Everything Happens to Me Y <risa> pues que sí. es perfecta, es lo que estábamos perfecta, hablando Perfecta, bien al pelo, efectivamente Así que venga, con esto te despedimos gracias, Venga, gracias. hasta luego, hasta luego. I bet your life it rains I try to give up a party And the guy upstairs complains I guess I go through life Just catching calls and missing ever Everything happens to me I never miss a thing I have the measles on the mams Every time I play a maze My partner always trumps I guess I'm just a fool Who never looks before he jumps Everything happens to me I am Tony Crabbe and born. I send a an animal special too Your answer was goodbye but There was even postage too You could break this chance for me That love will turn the trick To end this path But now I just can't fool This have the things for me I've markets all my castles in the air I've telegraphed and phoned I sent an emerald special too Your answer was goodbye living Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo en el callejón del hambre. Bueno, bueno y después de la fuerza de No Reply, poquito de un poquito de Rincón del Gato. A ver, vamos a respirar. Ahí estamos, ahí estamos descansando eh, poquito a poco. Bueno, bueno, ya hemos respirado un poquito y ahora vamos a hablar con Tony Vamos a hablar con Tony a ver qué nos cuenta Tony, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Aquí andamos, aquí andamos Aquí estábamos, estábamos respirando un poquito con este ritmo tan bueno de el Smooth Operator porque necesitamos respirar, ¿eh? Jolín, qué velocidad que llevamos los No Replay ¡Madre mía! A ver, cuéntanos qué nos da esta noche Esta noche os traigo a un señor, un señor Carlos Manuel Palmieri ¿Carlos Manuel Palmieri? El gran Toma, Charlie ya. Palmieri Ah, Charlie Palmieri, sí señor Nace en el Harlem hispano En Nueva York, por allá Por el 27 Hijo de inmigrantes puertorriqueños uh -huh. Se puede decir de este hombre Que es uno de los contribuyentes más grandes De la música latina uh -huh. Su legado a la salsa se pone Al lado de gente como Tito Puente Machito Celia Cruz uh -huh. Héctor Lavoy Y Mar Rivera Toma ya. o sea, ahí con los primeros, en primera línea eh, Sí, con los que no conocemos Esos son eh, Precisamente mañana Ajá Más de 20 años que este hombre murió uh -huh. Murió con 61 años en el Bronx uh -huh. El 12 de septiembre del 88 Bueno, pues Mañana justo 20 años pues... Y de su disco Electro Duro ¿Electro Duro? Electro Duro Toma ya Un no recuerdo el año Pues Tony, no disco. sé de qué año será Pero con ese nombre parece el título de una película porno pero es No digas que no Es un disco que recomiendo Que lo compréis porque está muy bien Bueno, bueno, pues vamos allá Vamos la a ver qué hacía ¿Cómo que se llama la canción? Taxi Driver Está claro que se está el taxi Bueno, es. bueno, esto es un ritmo sesentero total, eh Eh, ¿no recuerda esas cosas del Bugalú? Eh, sí, sí tiene. A que sí, a que sí. Alabro, pues vamos a disfrutarlo. Venga, Tony. Hasta la que viene. Venga, esta la semana que viene, muchas ya. gracias a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 she Eli Paperboy Reed, Soul con Entrañas Así titula en La Ruta Norteamericana, en ese blog de Fernando Navarro una entrada en la que habla de esta persona, de esto que está sonando Paperboy es el chico de los periódicos, el chico que reparte los periódicos y en este caso Eli Paperboy Reed es uno de los que se ha dado en llamar Neo Soul Y que es un verdadero referente en esta en ese tipo de música Así lo dijo Nick Lowe a la revista Mojo Asegurando que su canción del momento era una de este tipo de Massachusetts Pero también así lo marcó hace bastante tiempo la pos, la propia publicación eh, Me refiero a Mojo eh, Cuando quiso sacar a reducir los nuevos talentos del soul A raíz del huracán Amy Winehouse Y así lo han hecho en distintos medios de comunicación anglosajones Que se han rendido el talento negro de este Y no lo voy a decir que se han rendido al talento negro Hasta ahí voy a leer Esto es como lo del 1, 2, 3 ¿no? Hasta ahí voy a leer ¿Por qué? Porque lo que va a sonar ahora eh, Que es otra canción de ese disco De este hombre que se llama Ellie Paperboy Primero lo escucháis Y luego continúo esa frase Que dejo Que se han rendido al talento negro Quit messing around With every man in town If you want me, baby You know I'll be around Oh, it's a shame you keep playing games Baby, stay your claim stay your claim I you I love you, you just looked away But when I went for the door, you begged me to stay If you love me, baby, take my name Oh, just take cold voy a recoger la frase donde la dejé. Dice, así lo han hecho distintos medios de comunicación anglosajones que se han rendido al talento negro de este chaval blanco de 24 años. Que sí, que sí. De este chaval blanco de 24 años. Increíble. Lo que acabáis de oír y la canción que habéis oído antes están cantadas por este chico que se llama Ellie Paperboy Reed, que es un chaval blanco de 24 años. Eh, continúa Fernando Navarro diciendo Recomiendo para los que no conozcan a este músico otro artículo más amplio Que escribe Ignacio Juliá en el último número de Ruta 66 Es interesante el recordatorio y conexión que usa Juliá Sobre Ellie Peiper Reed y Amy Winehouse De la que se puede saber todo en el último número de Rolling Stones Cotilleos incluidos eh, De alguna manera toda la explosión de Winehouse Ha traído un nuevo interés por la música de tintes negros Como si esta no hubiese existido en los últimos años. Lo que sucede es que la música soul ya estaba muy viva de un tiempo a esta parte, gracias al buen hacer de viejos clásicos. Y a esto, a esto suena, eso, suena a viejo clásico esta canción que vamos a poner ahora de L.P. Paul Reed. La primera se llamaba Stake Your Claim y esta se llama The Satisfyer, algo así como el que te va a satisfacer. ¿Eh? Y bueno, pues eh, si yo pusiera esta canción La pinchara en cualquier pista eh, En medio de una sesión de Soul Todo el mundo pensaría Que esto lo canta un negro Y que tiene por lo menos 50 años oh, you out there just around, Thinking you got a good man I'm going to tell you straight now, baby, you just don't understand. I'm the type of man who knows just what to do. And you know just what you've been missing when I get through with you. I'm gonna hold you tight and love you right. And you know that I am out of sight. Because I'm the satisfier. Woo! Satisfier. Yeah. Satisfier. Satisfier. satisfier, yeah, yeah. I hear you, ladies' breath. Without your man's good love I just smile to myself Cause I know it ain't doing enough Let me show you, honey What satisfaction is all about And when I get through doing my thing You know there won't be no doubt Oh, cause when I love you There's away You're gonna break right down and stay He's the satisfier. satisfier Oh, I'm the satisfier Yeah, yeah Bien es cierto que el soul está muy alejado hace años de sus mejores épocas en los 60 y los 70, cuando había auténticas factorías como Atlantic Stax y Motown. Lo también es importante que en el siglo 21 ha visto algunos de los trabajos más brillantes de este género en mucho tiempo, sin necesidad de venir empapelados por el marketing. Solo vamos a citar algunos de los nombres que seguro tendrán su espacio en esta ruta porque son imprescindibles. Betty Labett, Solomon Burke, Maybe Stables Sharon Jones, Snoop Dogg o Sam Moore. Todo esto está en La Ruta eh, Norteamericana, en ese blog de Fernando Navarro, ya sabéis, está en el elpaís.com, dentro de los blogs de música, la ruta larutanorteamericana.blogspot.com, y bueno, pues aquí eh, está hablando de este chico, suelo decirlo de chico, con esta voz y esa energía, que no solamente eh, recrea canciones antiguas, sino que las hace propias, las hace nuevas y de qué manera las hace. Y para, para terminar eh, con un poco con, con este disco que se llama Roll With You y que es realmente muy muy recomendable, eh, pues eh, termina diciendo el propio Fernando Navarro, de igual forma creo que esto no quita para aplaudir a Ellie Paperboy Reed. Sin conocer su edad, la primera vez que lo escuché, pensé que era un tipo de otra época, un músico maldito toda su vida y que ahora sacaba este disco. Luego me enteré de su edad y ciertamente me quedé con la boca abierta. La verdad es que es para quedarse con la boca abierta. Eh, son varios de los adjetivos que le salen a uno para calificar el soul nacido de las mismas entrañas de este chico. Pero yo me quedo con uno solo, prodigioso. Su álbum Roll With You puede ser la mejor compra de este nuevo mes, cargado siempre de algún propósito. Y bueno, pues... Eh... Si no estáis convencidos aún de la fuerza Y el ingenio de Eli Paperboy Reed Pues os voy a poner la última canción del disco eh, Que se llama Doing the Boom Boom Y bueno pues Juzgar por vosotros mismos ¡No!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 Hasta ahora todo lo que habéis escuchado estaba hecho a capela solo con sonidos emitidos por la voz y golpeados en el cuerpo siete músicos versátiles, una nueva diva de la chanson francesa y un piano. Eso es todo lo que utilizó Camille en este en este tema y en este disco. Eh, para, y en el concierto que dio en Barcelona, el Sonar, para volver completamente loco al público. Eh, esto es eh, lo que se ha dado a, en llamar a capela experimental, que al fin y al cabo a mí no me parece que sea tan experimental, me parece una especie de desarrollo de lo que ya ha hecho durante mucho tiempo nuestro amigo Bobby McFerrin, ¿no? Eh, pero llevado a unos ritmos y a, unas, eh, a unos lugares a los que tal vez Bobby no lo había llevado. Y bueno, pues esta chica que se llama Camille eh, hizo un concierto en el Sonar absolutamente fantástico en dos horas volvió completamente loco a todo el que tenía allí delante ojalá hubiera estado allí me hubiera encantado. Eh, eh, utilizaron eh, juguetes para hacerlo sonar eh, hicieron a la gente subirse al escenario en algunos momentos muy divertidos sin renunciar absolutamente a nada ni al ritmo, ni a la música ni a eh, ninguna de las facetas eh, que componen un verdadero espectáculo a capela ¿no? como por ejemplo eh, las contestaciones del público en un tema que luego pondremos y os contaremos lo que hizo lo que hizo Camil y lo que hizo la gente escuchándola y eh, vamos a seguir poniendo temas el primero que hemos escuchado es un tema que se llama um, Gospel with no Lord Es decir, eh, oración eh, El gospel ya sabéis que es un, un tipo de música eh, Que sea algo así como la llamada a Dios Pero sin Dios ¿eh? Gospel with no Lord eh, acá A Camille le gusta mucho los juegos de palabras, es evidente Su disco se llama Music Hole Que es como Music hall Pero en este caso es Hole que es agujero ¿eh? El agujero de la música Y bueno, pues eh, por, por esos agujeros eh, Que son la voz Y la boca de esos músicos, de esos siete músicos que tiene ahí cantando con ella eh, Hacen cosas como esta, como la que acabáis de escuchar Y como la que vais ahora a oír, que se llama Canard Sauvage eh, Si os fijáis, eh, alternan eh, el inglés, el francés E incluso eh, utilizaron en Barcelona el catalán Esto es maravilloso eh, Si la música acapella es algo que no perdemos nunca de vista Esto es algo para degustar en varias semanas Ahí va Quan, quan, quan, quan, El sentido rítmico de Camille y de su grupo es absolutamente magnífico. Eh, si os habéis fijado, en, el, en la mitad de la canción hay unos sonidos que son ni más ni menos que golpear agua, golpear agua de verdad dentro de recipientes en los que se, se recogen con micrófonos, eh, un poco pues lo que hace cualquiera que está metido en la bañera y se pone a hacer ritmos con el agua, ¿no? con las palmas del agua, y eso me recuerda a una canción que tengo que traer a esta, a esta sección del programa de John Hammond que se llama Singing in the Bath que es, eh, pues eso, Cantando en el Baño, eh, en el cual pues es eh, una capela muy gracioso y muy curioso Bueno, pero siguiendo con esto, eh, durante el concierto, Camille cantó algunos temas de su disco eh, Le Phil y también interpretó una versión de un, de un tema de los Dead Kennedys, de los Dead Kennedys, el Too Drunk to Fuck, eh, demasiado borracho para follar, de su época como vocalista de Nobel Back. Eh, bueno, eh, hizo cantar al público... Hizo responder, eh, como en sus buenos conciertos Boy McFerrin, jugó con el público eh, de arriba abajo y creo que es una de las propuestas más sorprendentes de la música capela de los últimos años. Sobre todo por su sentido, el ritmo y por su capacidad para comunicar, como en esta canción. Esta canción se llama Cats and Dogs, Perros y Gatos, y en esta canción hizo aullar a una parte del público maullar, quiero decir, y ladrar a otra parte del público. Eh, realmente voy a buscar alguna grabación en directo, a ver si la hay. La podemos conseguir porque creo que el resultado fue realmente muy divertido. Aquí tenéis eh, Camille, Cats and Dogs. Valcarnero ha patrocinado el Callejón de la. Y bueno, pues nada, ya sabéis, eh, se nos acaba el tiempo, nos ha pillado los gatos y los perros aquí maullando mientras eh, viene el tren y, y se nos lleva. ...pero eh, no puedo dejar de recomendaros... ...que el día 13 vayáis a la CERVE... ...a disfrutar con UNUK... ...o que os vayáis al Festival Swing and Soul... ...y bueno... ...sobre todo... ...pasar de la noche en blanco... ...ahora que no me oye nadie... ...y me voy corriendo... ...me voy corriendo porque el tren se me escapa... ...se me escapa... ...alberto Lozano aquí... ...a los desastres técnicos... Con sus colaboradores fantásticos, ya sabéis, como Teddy Múnich, como Jesús Mulleras con sus críticas perritas. Y bueno, solo deciros lo último, sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. ¡Chao!